Buenas y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Oye, dime porque iba yo a engañarte. Hacemos los viernes a partir de las 7 de la tarde. programa que huye de la actualidad para hablar de temas culturales y sociales. bien que siempre hay algo más, aunque también a veces la actualidad nos reclama. O nos evita en la actualidad, porque hoy, esta tarde, un amigo no no ha podido venir aquí porque ha tenido que llevar al gato, al veterinario, ¿no? Eso es la actualidad también, ¿no? Ese amigo se llama Matías Ávalos ¿no? Uno está con nosotros, le saludamos desde aquí. Está con nosotros otro amigo, su amigo, ¿no? Eh, es casi pareja, de hecho, Luis Felipe Barrio. O Barrios. Barrio o Barrios. Barrio, Barrio. Es Barrio con en singular, pero... Matías Ábalos Gómez, nada menos, todo un personaje. ¿eh? Y está. de luego tú, buen amigo suyo y que lo, lo defiendes, aunque no esté, ¿no? <risa> <risa> <risa> y Dios. también está con nosotros Diego, amigo amigo Diego, Diego Harris, ¿no? También como ellos dos, como Luis Felipe Barrio y Matías Ábalos, ¿no? Eh, mm. cantautor músico, escritor, ¿no? Eh, sí, bueno, no no tanto escritor, pero... Pero bueno, pero bien, bien, pero si has escrito canciones, eres escritor. Eso es verdad, visto así, sí. Y bueno, tú has sido un poco el que nos ha... Aunque nosotros comentábamos ahora, antes de entrar aquí con, con Luis Felipe, no eh, que pff, pertenecemos al mismo magma, ¿no? o sea, pertenecemos un poco al mismo ámbito cultural, estamos por la zona norte de, de Madrid y es casi una casualidad que no nos haya, hubiéramos encontrado antes. ¿no? Pero has tenido que ser tú, Diego, quien nos haya propuesto eh, una entrevista con con Matías que no ha podido venir mm. ¿no? porque se ha ido al veterinario y, y con Luis Felipe, ¿no? ¿Y mm. por qué? Por cuéntanos un poco si que tú, tú, Diego, ¿no? Deslo mm. que te que es lo que te llama la atención de ellos porque tú nos has traído a a estos estos señores bueno yo creo que es la eh, la, la tercera vez no que, que me invitas a un, a un programa creo que puede ser la tercera, la tercera o un, cuarta, tercera o cuarta vez mm. y siempre que me preguntas o me has preguntado sobre qué personas me han influido a mí musicalmente yo siempre les menciono les menciono pero vamos de manera descarada y, y es que siempre siempre les reivindicaré uh -huh. por muchas razones que ellos no conocen y no saben y posiblemente nunca sepan pero ellos a, a, a menos a, que nos rascuentes ahora claro claro pero es complejo para mí <ríe> decirte <risa> por qué por qué han influido tanto en mí pero yo sé que han influido en mí Y han influido en muchísima gente en muchísima gente a muchos niveles para mí representan eh, la canción de autor eh, realmente la más, la más seria a nivel pedagógico para nosotros que nos hemos que nos hemos formado bajo bajo sus alas y las alas de otros muchos contemporáneos vuestros que son referencia de la canción de autor sería. La seria, o sea, la que yo considero que es la canción de autor seria, la que la que cuenta, la que emociona y, y además la que tiene un nivel eh, compositivo, armónico, de letras mmm, a mi parecer superior A, a, a mucho de lo que yo oigo hoy en día. Pero, bueno, los tiempos cambian, eso a, está a claro. Eso sería más tu serie, ¿no? Lo de que tengo un nivel compositivo. Sí, o sea, que me, que, me que me aporte en muchos sentidos, ¿no? O sea, yo... Por ejemplo, eh, mi, mi, mi novia escucha música con otros oídos y yo los escucho pues, con otros oídos también. ¿no? Ella no es del mundo de la música y le llaman la atención determinadas cosas. Yo que soy del mundo de la música me llaman la atención determinadas cosas. Y la forma que tienen de, de, de expresar, de cantar y luego también de desplegarse en el escenario a mí me parece a día de hoy eh, única y creo que siempre que actúen en directo siempre se debería ir a verlos. A mí me parece, por todo lo que aportan. ¿Deberían llenar estadios? Pues sí, puede ser. O salas, puede ser. en cualquier caso. Sí, sí, sí. O sea, deberían llenar espacios sin parar. O sea, honestamente, es lo que pienso. <risa> es lo que pienso, es lo que pienso. Pero bueno, la suerte... Yo me siento afortunado por la haberles, por la haberles conocido. Y porque además ellos inspiraron una faceta que luego desarrollé yo, que es la Lorquiana. Porque yo recuerdo que antes de hacer yo las cosas Lorquianas, vosotros las hicisteis en rojo. Y en rojo hicisteis aquel verde. Y yo creo que fue porque yo escuché aquel verde que dije, hostia, qué bonito qué bonito es escuchar esta esta esta versión en, en, en vuestras voces. Y entonces yo esa canción la, la adopté como mía y es, es de las canciones Lorquianas que más he hecho en mi vida. Y fue gracias a vosotros, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a pensar, ostres, ¿qué podría pasar si yo músico otras cosas de Lorca, les pongo...? Entonces na nació mi, mi, mi faceta más Lorquiana, pero es que ellos fueron los que me picaron en ese sentido. Y tanto a mí como a tantos otros, lo que pasa es que habrá mucha gente pues que no tiene la oportunidad de decirlo, ¿no? Pero ellos han sido maestros y son maestros, siguen siendo maestros y nos queda todavía mucho por, por, por escuchar de ellos. ¿Cómo te tomas, Luis Felipe, esto que está diciendo el compañero? Bueno, hay que invitarle a muchas cervezas a Diego porque, evidentemente, no es objetivo. Es, es probablemente... Claro, claro, no, pero es eso es lo bueno, ¿no? Nos, claro, es porque nos quiere, entonces dice todas estas cosas y está, está muy bien. No, nosotros lo único que tenemos de valor es la persistencia, es decir, que llevamos pues muchos años tocando en, en bares, tocando en todos los sitios donde hemos querido, hemos podido tocar, vamos, no... Y, y, bueno, entonces llevamos, claro, llevamos muchos años. Antes os lo, os lo comentaba. Y yo tengo 57 voy a cumplir 58 y llevo tocando en bares con Matías de que teníamos ni 20 años. Entonces solo por solo por pesados, ¿sabes? O sea, por eso dice Diego, no, influ, influencia, no, no, es influencia no, es persistencia, ¿sabes? <risa> Oye, una, una cosa que he leído en algún sitio buscando alguna información sobre vosotros, sobre vosotros, ¿no? No sé qué, poetas, músicos, cantautores y cómicos. Claro, porque Porque tenéis bueno, mucho sentido del humor, ¿no? Sí claro, que, pero sí. nosotros nosotros somos de o sea, sin humor, o sea, en tiempos de Felipe II este que prohibió eh, la risa no hubiéramos podido <risa> vivir porque a nosotros nos parece <coughs> todo tiene un punto de vista. Bueno, yo creo que el humor el humor es eh, define algo, ¿no? Y, y eh, si no te lo tomas todo con un punto de, o sea, a uso. si no te la tomas con humor, cómo, ¿Cómo te la, la tomas, cómo te lo vas a tomar o Puigdemont, por decir otra, otro otro marco distinto. Si no te lo tomas con humor, no... no Entonces, sí, sí, nosotros... Está... Me gusta mucho que digan que somos eh, cómicos o que podemos tal. De hecho, yo en casa he enmarcado un cartel donde pone Festival del Humor y nos invitaron. O sea, para, para mí es que nosotros... Por cierto, no tenemos ni ni, ni puta gracia cuando cuando <risa> o sea, nosotros no guionamos nada o sea no hacemos ningún guion de nada mm. y matías tiene un ingenio poderoso tiene un fósforo para el humor que es escandaloso y, y y yo me dejo llevar ¿no? pero pero sí, sí a mí mm. me gusta eso que has comentado ¿eh? porque gusta? ¿no? sí, sí, sí mucho más que lo de músico, escritor y tal <risa> humorista ¿tabes? está muy bien eso ¿no? está o sea, bien está, está es que muy, sí. bien, es, muy bien es verdad que el humor desde luego es un resumen de la inteligencia ¿no? o el sea, humor el humor te, te salvaba claro, de todo si no hay o sea, supongo que los, en las cosas más graves que, que a todos nos ocurren nos pueden ocurrir en la vida es El humor es medicinal y es, es maravilloso, o sea que el humor, sí, estoy de acuerdo contigo con lo de inteligente inteligencia. Estaba, estaba acordándome ahora, según hablábamos de esto, ¿no?, de una vieja canción de George Brassens, ¿no?, eh, nuestro anciano vecino que iba a fallecer, ¿no?, y entonces empezaron a, estaba en, en el asilo ahí fatal, y empezaron a llevarle eh, vino y mujeres y... Y música y tal, ¿no? pero estaban las monjas, que no dejaban pasar instrumentos de cuerda, ni bebidas fermentadas, ni ninguna monja que no fuese una monja y tal. Sí, sí. ¿sabes? Y, y bueno, no sé si para vosotros, Brasens, o si, eh, no sé si tenéis alguna referencia Brasen, en cuanto al humor. ¿eh? Luego hablaremos lo de otra, si queréis. Sí, no, nosotros tenemos un humor callejero barrio bajero, además. O sea, que no, es, no, no, no lo tenemos fermentado intelectualmente tan... La canción francesa es poderosamente humorística, pero los franceses ya sabes que son muy franceses, ¿no? Tienen ese, ese punto. Que luego en el humor, si te ves en el cine o, o tal, tienen es un humor muy también... No te voy a decir tan genial como el humor manchego este surrealista que hay y tal, pero también se, se, se suelen reír también de bastantes cosas parecidas que nosotros. No, no nosotros... es eh, El, el humor es es nativo, en ¿eh? Matías mm. es nativo, o sea, lo, lo, lo proviene. Y, y mi yo ingenio. sí, sí, yo me y yo me dejo yo mm. me dejo llevar. Pero luego os re, lo retroalimenta y sí, en el escenario sí, que da gusto, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. yo que no os he visto nunca actuar, sin embargo me da la impresión de que te lo des, por la cara que pones a contar todo esto, te lo debes de pasar bien. Bueno, bueno, es lo mejor. Mira, es, o sea, en la vida de las cosas más las cosas más relevantemente divertidas que nos ha pasado han sido a raíz de la música y del sentido del humor de mis amigos, o sea, de Matías o... Tenemos un amigo que nos acompaña siempre, que se llama Carlos Aguado. Una vez estuvimos en Chile, déjame que te cuente esto, es, es, poder, es poderosamente, porque siempre me da una especie de mini ataque de risa. Eh, no, te, no te preocupes que no tengo la enfermedad del ébole este que me desplomo y tal, cuando me río y tal, ¿sabes? Eh, pero... pero Estuvimos en Chile, nos llamaron para tocar en un sitio... Perdimos dinero, ¿eh? O sea, que nos os penséis que fuimos en plan de... Sino que fue una gira de estas de perder pasta, ¿no? Pero fuimos allí, estuvimos tocando en unos sitios y tal. Y entonces nos cogimos el coche porque todo estaba comprimido en Santiago. Y entonces nos cogimos el coche y nos hicimos hasta no sé dónde, con un coche alquilado y tal. Y en el coche alquilado, en una de las ciudades donde estábamos, con Carlos Aguado y Matías... Eh, Eh, que nos ocurría que nos ocurrió que pues nada, nosotros llegamos, llegamos a, un, a un sitio aparcamos el coche dejamos a Matías en otro sitio fuimos nos, de, nos habíamos dejado algo en el coche para recoger y de repente o Carlos en el coche que habíamos el mismo coche que habíamos alquilado un coche blanco, pequeño y tal y cual, pues empezó a, a intentar abrir el coche y mira tú por dónde y mira tú por dónde aquí se le se le abalanza a un señor con un con su mujer y su madre o oh, su suegra es una señora mayor <risa> cogiéndole a carlos y <risa> carlos aguado el Carlos felipe aguado sánchez el mejor guitarrista del planeta eh, tierra y tal. Le miraba con una perplejidad y decía, pero este señor, estamos en un pueblo de Chile, ¿quién me va a conocer? Y es que era el mismo tipo de coche y nos habíamos equivocado y estábamos intentando abrir el coche señor. Es decir, bueno, esto que es escandalosamente divertido cuando lo cuento tal, me desploma. Eh, que quiero decir que el humor y la música, tanto con Matías y con, con conmigo, siempre ha ido muy enlazado, pero eso nuevamente tenemos que un día tienes que traer a tenemos que venir con Matías sí. porque sin Matías esto pierde mucho el nivel de calidad de humor <risa> es diferente ¿verdad? es diferente o sea que a Diego le habéis influido vosotros ¿no? vamos a decir otra vez esto un poco largo ¿no? de Matías Ábalos, Ábalos y Luis Felipe Barrio ¿no? pero a vosotros ¿quién os ha influido? o no, sí, sí, hombre, na, na, na, siempre hay una tradición en todo, tú lo sabes, o sea, de qué de, de qué queremos escribir, de lo de lo, de lo que el vemos y vivimos y de lo que hemos leído, de lo que de todo lo que hemos leído eh, y, y, y visto, ¿no? Y a nosotros en la música nos ha influido Pues desde Chicho Sánchez Ferlosio, por poner un ejemplo patrio e interesante, ¿no? a, a, por supuesto, cerrado Silvio Rodríguez, por supuesto, Umet, toda... Bueno, Jean Bautista, Homet. Eh, nosotros somos de una generación que es que nace en los 60, yo soy del 63, Matías es un poco más para allá, que es el 65. Y, y entonces, claro, todo... Todo lo que era la canción francesa, todo esto que has comentado de Brassens, o sea, el mundo de... Eran nuestros hermanos mayores, eh, Joaquín Sabina, que le veíamos en los bares cuando nosotros íbamos allí a tomar, a, a verles, ¿no? A los garitos, ¿no? Y, y, bueno, pues Crae, en el mundo del, del humor, ¿quién? pero, claro, Crae venía de tradición francesa claro, pura. Claro, ¿no? totalmente, sí, es muy brasseniano. Brasseniano, es ¿no? verdad. ¿no? Claro. Y, y luego toda la música brasileña, muchísimo. Nosotros tuvimos la suerte de que aunque teníamos las la música en las cintas estas de casete y le dábamos al play rec este dichoso y las fundíamos y tal, eh, tuvimos la suerte de poder... O sea, buenos discos, buenos tal, de música brasileña, James uh -huh. Taylor... Eh, uh -huh. eh, o sea, a nosotros nos ha influido muchísimo toda la música que escuchamos. Supongo que nada, o sea, bastante vulgar, quiero decirte que lo normal, a cada quinta le influyen determinadas cosas. Uh -huh. Silvio es como una bomba atómica porque influye a, a, a muchísima uh -huh. a muchísima gente. Uh -huh. Pero vamos, la nueva trova era, evidentemente, era un alimento. Íbamos a verle al las y al Palacio de los Deportes cuando se llamaba Palacio de los Deportes eh, y no eh within vacuna que... centers, ¿sabes? Eh, eh, y vamos allí como quien iba a misa, ¿no? Y luego pues eso, Umed eh, o o cerrar, si sí quieres serratia. hablamos un poquito de, de bueno, de la continuidad de todo esto, ¿no? De la canción de autor y demás, si ¿sí te parece. Pero bueno, hemos eh, guitarra no hemos traído porque <risa> porque la iba a traer le iba a traer Matías, ¿no? <risa> Pero, pero sí que hemos tenido un disco, ¿no? Si, si quieres, eh, Luis Felipe, a lo mejor dime qué, qué pincho. Sí, mira, de, yo, yo… Porque eh, tengo aquí heterotopías, ¿no? En hetero. un lugar que es radio <ríe> utopía tenemos heterotopías, o sea, otras, sí, otros sí. lugares, ¿no? Y otros que, lugares. Y que además lugares. te comentabas que tiene como origen, bueno, pues algo que parece muy intelectual de, de Foucault, ¿no? Sí, bueno, este, este esto pero, que... es, es, pero es pose, ¿no? Es pose de todo. Claro. Es pura pose. No, no, o sea, tú si rascas te das cuenta que no hay nada, ¿no? Sí, lo de las heterotopías nos gustó el nombre porque era porque era era muy ampuloso, así muy intelectualoide y tal y nos parecía muy muy poderoso, pero en el fondo son mundos son mundos construidos, cerrados y Eh, que eh, lo que hacemos matías y yo son somos mundos construidos cerrados pero a la vez que se vinculan eh, de muchas maneras yo te iba a pedir que pusieras eh, mundo lento que me parece es un temazo bueno de, de matías eh, matías vive en un pueblo eh, que se llama caraquis en, en guadalajara uh -huh. en un sitio estupendo y, y Es una canción cantiana ¿vale? Porque el principio es maravillosamente asombroso, ¿no? Y, y es una canción muy bonita. Que y creo que es la 12, si no he contado mal. Puede ser, no, no me sé los números. No me es sé. que no lo habéis nombrado. No, no, claro. no me yo, sé. Yo, yo ya, en la vista ya... Ah, ah, <risa> Estamos, si quieres, gafas aquí. Pues vamos a intentar que sea esta. Vamos a que sea esta. Pues entonces dices que se llama Mundo Lento y que es una canción cantiana Bueno, pues no sé si nuestros oyentes de Ovia de Equipaje están preparados para tan alto nivel. Pero vamos a intentarlo. ¡Estamos perdidos! Qué bonita está la noche cuando la noche se asombro meto mi noche en el hombro como un orgasmo descombro de y científicos de Europa descubren que soy optimista que no salvo en las revistas aunque tu amor vaya a cambiar de zona ¿Qué se hace con la idea que ha devorado a una familia emprendedora si la neurona se queda sola pensando que es lento junto al río mundo lento junto al río en un río que que se fue que se fue por el desagüe. ya los genes en las montañas les crecen las telarañas esperando a que tú vayas para saber que mutarse no es la playa cuando no encuentro razones para descolgarme de la percha en que me han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 esto era una, una canción, seguro que todos nuestros oyentes han captado ese, esa crítica de la razón pura o? <risa> está en la conclusión de la crítica de la razón práctica esto de que, eh, que uno se, que la, la, está... el imperativo categórico ¿no? <risa> claro, exactamente lo claro, lo que, yo so lo... que yo estudié <risa> joder <que> yo... <risa> Obra siempre según una máxima tal Que pueda convertirse en ley universal ¿no? sí, sí señor, sí, sí Por decirlo en nuestras palabras ¿no? Pues joder, pues muy bien ¿no? ¿Qué, qué canción Oye, ¿qué, qué guitarra Ya has mencionado antes Un viaje a Chile ¿no? sí. eh, Y un día aquí hablando con otro amigo cantautor Moncho Otero, que lo mismo lo conoces Moncho, ¿no? claro, hombre ¿Y con Rafa Muy buena gente, y muy buena gente Amigos, amigos Muy buena gente, buenos amigos Buenos tipos Eh, sí. hablaba en este caso era era solo moncho porque vinomos a hablar de, de su disco de gloria fuertes y tal no y hablaba de la influencia que él había recibido de la, de la guitarra florida ¿no? de, que lo es sudamericana claro bueno, es que la guitarra... y, y me ha recordado un poquito estos sonidos no a todo este ámbito de la canción de la canción sudamericana o de la música o de la guitar ¿no? la guitarra suddaamericana claro, la canción latinoamericana tiene eh... Bueno, toda la influencia... Yo creo que la, en, en el mundo... de los, los cantautores en general tocan muy mal la guitarra, ¿eh? O sea, te tengo que confesar. No hay virtuosos de tocar. O sea, Silvio Rodríguez tampoco es que sea un virtuoso, pero era la excepción. Es decir, a mí me parecía de la luna lo que él tocaba cuando en comparación tocaban los demás. O sea, uh -huh. y, y... La canción latinoamericana, latinoamericana sin embargo tenía un punto de riqueza musical, muy de ida y vuelta, claro. Y el mundo de... Tú fíjate, todos los aires, no solamente en el folclore argentino o, sea, o, o todo el, el punto chileno o uruguayo y tal, sino tú fíjate en Perú, ¿no? O sea, todas estas cosas que... La, la, es Maravilloso, uh -huh. o sea, uh -huh. estoy acordando de, de todo el mundo este que, que ha dado María Dolores Pradera aquí, que hizo conocer uh -huh. a, a toda la canción latinoamericana y, y, y peruana con Chabuca, ¿no? Con Chabuca Granda, o sea... Sí, sí, la guitarra no. latinoamericana ha sido muy importante para los cantantes. Pero a vosotros os ha influenciado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Yo tengo aquí eh, abierto eh, una página web que se llama matiasávalosluisfelipebarrio.com Estaba muy largo. <risa> Est estará estará obs obsoleta. La... Pues es la única que he encontrado. <risa> sí, así, sí, sí, como... estará obsoleta porque esto lo llevaba el community manager Matías Ávalos que, que seguro, no sé cómo andará de actualizado. ¡Ja, <risa> ja, Bueno, la cosa es que hay una sección que se llama discografía, donde puedo o sea, lo que acabamos de escuchar es este último trabajo vuestro, que es un libro-disco, disco-libro, decís, ¿no?, eh, que se llama Heterotopías, pero tenéis otros discos, ¿no?, como es Seatel, de con signos de interrogación, o Rojo, que mencionabas antes, Manicomio, o Lo que la edad nos cura, ¿no? Yo creo que esos son vuestros discos y, no, y sí, sumamos participaciones también en, sí, luego hay en discos un, colectivos. Un de, ¿no? Sí, de estos que, que donde participas con gente que te que tiene la, la, la idea perversa de que colabores con ellos, como con Diego. ¿no? Tal, o sea, <risa> <risa> peor para ellos. <risa> y entonces, ¿cómo es esta evolución vuestra? ¿Cómo, cómo ha sido...? Pues mira, o sea, es, no... decir, es decir, porque este es que claro, esto es cantiano, ¿no? Pero me imagino sí. que habrá habido momentos cardesiano. Sí, es como la historia de la filosofía, hubo un momento presocrático, ¿no? Donde total, bueno, el momento El inicial era eh, pues que nos gustaba oír oír cantar a, a Chicho o a lo que te digo yo a, Joaqu a Joaquín Sabina o a Cerrato, uh -huh. a Gumete en en, en tal. y luego pues nosotros íbamos pues como todos los que quieren ser de mayor eh, como la gente que admira y tal íbamos a los sitios donde tocar y luego nos atrevimos a, a empezar a tocar y Matías y yo nos encontramos muy pronto ¿eh? nos encontramos con, con no llega a 20 años o 20 y pocos, ¿vale? Y y nos hicimos amigos el primer día que nos vimos, como Como las grandes historias de, de amor y, y bueno pues eh, mira pues tantos años después seguimos tocando juntos y, y haciendo cosas juntos y cómo cómo va saliendo pues vas tocando en bares luego Eh, te buscas la vida para, para para poder grabar porque es lo que se hacía entonces claro. tenías que buscar una compañía de discos y tal para mm. poder tirar para adelante y tal entonces lo de la autoedición todavía no estaba mm. ni siquiera en nuestra cabeza para lo bueno y para lo malo para lo bueno y para lo malo y tal sino que no había tampoco tecnología para ello o sea, tenías que llevar tal alguna compañía nos no, le interesó lo que nosotros hacíamos y fuimos grabando en eh, grabamos un, una compañía que se atrevió, que era una independiente muy interesante que se llamaba El Hombre Tranquilo, que era de, de Gabriel Núñez, un, un pionero de estos y, y, y un, un, un atrevido. Y, y, y nada, grabamos un disco cada uno, pero colaborando los dos, porque la idea de él era, no, es que sois dos mundos... Dos mundos distintos y tal, todo de la heterotopía, dos mundos distintos, pero es que nosotros lo que nos apetecía era tocar juntos y estar juntos. Entonces, nosotros grabamos un disco, cada uno con nuestro nombre y apellido, pero nosotros tocábamos en las presentaciones el disco y tal. O sea, todo lo hacíamos juntos. O sea, quiero decirte que grabamos las cosas juntos y todo. ¿No habéis llegado a tener una carrera por separado? No, no, no, no. De hecho, aunque aparezcan en los discos tal, siempre ha estado Matías... Eh, A mi lado y yo al lado de matías para tal y así seguiremos hasta el que nos disolvamos hasta que el muerte la, nos separe en la naturaleza sí sí no, hasta que matías me aguante y diga bueno ya vale luife yo soy gracioso y tú no entonces bueno entonces eh, lo que quiero lo que te pregunto un poco es cómo, cómo habéis ido evolucionando musicalmente o en cuanto a las letras no si ha habido algún cambio o más o menos es lo mismo del principio bueno no, no, nosotros no tenemos todavía unosógrafos sea, estos que se de biógrafos que a, a, a geógrafos geógrafos <risas> sabes que se dedican a hacer un análisis crítico de tal no lo sé si hay cambios si hay supongo que sí que hay evoluciones o sea por ejemplo yo al principio matías tiene un, un, una poderosa beta surrealista ultraísta yo diría vamos o sea y eh, Matías, eh, genial, y claro, esa beta genial no la ha perdido nunca, o sea, su evolución, no sé estrictamente, pero siempre ha tenido... Yo al principio era de los que creían lo de los poetas de la experiencia, este mundo eh, Gil de Viedma y de tal, de eh, hacerme lo, lo de Luis Alberto, de eh, bueno, antes, esto de Lope, ¿no? el verso claro, el borrador oscuro, ¿no? tal. pues yo estaba muy en ese rollo, Y luego, luego, paulatinamente me he ido descolgando pensando que, que no tenía por qué entenderme todo el mundo porque a quién le importaba lo que yo escribía también. O sea, quiero decirte que también cuando te quitas un poco el polvo de la, lo plumeo, pues te vuelves más normal. No, y que muchas veces tú puedes hacer una canción y llega como canción, ¿no? Es decir, no, no llega tanto claro. como texto. Y muchas veces ni siquiera uno se pone a pensar qué está diciendo, ¿no? A mí, por lo menos, me pasa eso. El artefacto de las canciones es un artefacto curioso porque, porque por ejemplo, yo nunca he llegado a poder escribir, o si lo he hecho alguna vez, no lo recuerdo, eh, una cosa de voy a hacer un poema, o sea, por un artefacto poema, y luego lo voy a musicar, sino que mm, yo he ido disparando según me, se me van ocurriendo las cosas con el alma musical que tenía. Mm. O sea, quiero decirte que la, las canciones son canciones y... Y, tal. y luego, además, lo del verso claro, el borrador oscuro, yo muchas veces pienso, digo, bueno, pero si esto está muy claro y luego se lo enseñas a, a cualquier amigote como Diego o, o a tal dicen, pues no, no, no creo, claro. creo que no está claro. Sí, sí, no, uno, no, oye, me alegro que hayas hablado de no sé, no sé cuántos, claro, que no tiene nada que ver con lo claro, que está. Claro, tal. exactamente, y fíjate, con Matías ocurren cosas muy bonitas, como Matías tiene una vertiente, efectivamente, muy, un contexto muy, un, un mundo, ¿no?, muy, muy surreal, ¿no?, y, y a cualquiera le puede, o sea, cada uno puede tener una interpretación distinta a lo que tal, y eso, cada vez me ha fascinado más, me ha gustado más. O sea, yo me he ido de lo de este axioma de el verso claro, el borrador oscuro, tal. O sea, me he ido... Si hay alguna evolución, tiene que ver con eso. <risa> <risa> no sé, o cada vez escribo peor, que también puede ser. Con más descuidado. No, pero bueno, que, que a lo mejor eso eso también es, es la poesía, ¿no? Sí, eh, sí. Sugerir de alguna forma que a lo mejor no, no necesariamente debe entenderse literalmente, ¿no? O, o dicho de otra forma, que valga para todo, ¿no? O sea, que sirva el verso, sirva para para un roto y un descosido. Claro, mira, yo recuerdo en uno de los discos grabamos un, un, un verso completo, de un poema completo de Juan Antonio González Iglesias que me parecía una cosa maravillosa, ¿no? El que tiene una, él tiene una formación clásica y tal, y lo que escribe, lo escribe maravillosamente bien y tal. Es un superpoeta para mí, ¿no? y claro, lo, lo hacía desde una claridad meridiana y tal, pero con abriendo ventanas y tal. Luego Telés, por ejemplo, lo de Luis Gloc o todos estos que de estas cosas que van saliendo y tal, que yo por, mira, sin Bosca, yo yo no conocía cuando le dieron el premio, no la conocía y yo soy de la tribu de los poetas eh, eh, de de de históricamente identificados uh -huh. y, y, y sin embargo eh, Vislava Sisborka eh, me parece Bueno, me parece un antes y un después para mí fíjate te estoy hablando del noventa y tantos que es cuando le dieron el Nobel y tampoco lo conocía por tanto lo que tú dices de la poesía es verdad un, una poesía es un poema es lo que es y, y las canciones son otra otra cosa es otro artefacto distinto una una letra muy buena eh, en un con una canción con una mus musicalizada como una castaña pilonga no funciona eh, porque no, incluso por eh... Imagínate un poema, pues no sé, casi ponga elegíaco, ¿no? A ritmo de bachata, no no va, eh. Tampoco, o sea, es tampoco. Decir, es decir que el no, no de musicalizar no es nada sencillo. No, no, no, no es un artefacto. Por eso te digo que es un artefacto es Curioso distinto. que llames artefacto estas estas cosas, ¿no? Sí. Estos chismes. Estos chismes, estos chismes. Oye, pues eh, me habéis dicho que pongamos Macondo, ¿no? Que no sé si quieres presentarlo un poquito. Sí, no últimamente leo mucho en el periódico lo de las memorias de García Márquez ¿no? y de su mujer. ¿no? De Mercedes, me parece que se llamaba. Mercedes, no recuerdo ahora mismo el, el apellido. Y, y es el mundo este, el mundo de Macondo. Eh, eh, hablaban de... Mira, no sé si fue ayer o antes de ayer que venía en el, en, también en el periódico lo del tema de, de Suits, ¿no? de, de Jonathan Suits, de de las aventuras de Gulliver también, uh -huh. también una, una de las historias es de que se van a un país y tal y, y que pierden la memoria y tal el mundo de la memoria es muy importante por uh -huh. tanto sí por referencia por por ser a mí me encanta el mundo mágico de Gabriel García Márquez por eso el tema se llama Macondo es un tema maravilloso Eh, es un artefacto. Es un artefacto. Es un artefacto... <risa> Interesante. Sí. Pues vamos a escuchar ese artefacto llamado Macondo de este libro-disco Heterotopías, ¿no? Para empezar te empezaría por donde quieras llevarme para avergonzarme con tranquilidad para desabotonarte con arte y tumbarten los lindes del mar sembrarte a solas para desenfundarme para desayunarte Para meterme en casa en lo hondo para sender el encima ma con quieren me con alegría y sin split Quime con alegría sin pliciónón Quierenme Tú quierenme para que quepa la forma en el fondo para sobrevolarme, más congo Para tentarte intentaría por donde a ti te apetezca y yo te merezca en la dulzitud Y sean lujoso rijoso Y mirarte y mirarte No puedo dejar de mirarte a solas para desempolvarme sobre mineralizarte para meterme en casa en lo hondo para ascendererte encima ma cuando quierenme con alegría y sin explicación. Seo. Tú quéreme. Tú quéreme. Para que quepa la forma en el fondo para sobrevolarme. Ma condo Decía hace un ratito, ¿no?, Luis Felipe Barrio, que está aquí con nosotros, ¿no? Porque no ha venido Matías Ávalos ¿no? Pero tenemos que traerle, ¿eh? Vamos no, a que... no, no, traerle, vamos a traerle. Decía, es canción de autor seria, ¿no? Me ha, hecho, me ha llamado la atención esa denominación que tú has, que has Yo no, no, así, eso ha sido, sí, sí Diego, ¿eh? Ah, perdón. Yo ¿no? soy culpable. No, o sea, yo, <risa> yo, yo no, no, vamos, no, no, no tengo esa... No no, es no. esa... ese calificativo no le pondría lo que Yo creo que es creamos. que no, no se dan cuenta. No <risa> se... Yo no le pondría son... nunca ese pero en la ignorancia, pero no, viene ignorancia. Pero existe en tu opinión una canción de autor que no lo sea que no sea seria. Joder, claro, es que a lo mejor yo me refiero a seria para mí, ¿no? O sea, yo ya, ya. yo yo me desarrollé en una generación posterior a la suya, ¿no? Posterior a la suya. Eh, yo recuerdo yo creo que la primera vez que oí fue en Campus, Campus de cantautores allí por que fue una cosa que se organizó, que organizó Josué, Elena, de Radio Vallecas, organizó un campus de cantautores y estuvisteis vosotros con algunos de nosotros y demás. Yo no sabía quiénes erais. Y, y para mí aquello era diferente. O sea, lo que hacían mis compañeros era como más romántico, más amor, más. Ellos hacían otra cosa. Y es que eso a mí me hizo crecer como cantautor. Descubrir que existía ese otro mundo que yo me estaba perdiendo. Entonces, quizás me refiero a eso, ¿no? Con lo de serio. Ya, yo, yo mm. lo que quiero entender también, Diego, es que eh, gente que se lo toma en serio. Porque, por ejemplo, es tu, es tu caso, ¿no? O sea, mm. que incluso has tenido yo, a tener crisis creativas y tal, mm. porque tú esto te lo, toma, te lo tomas como mm. algo muy, muy serio, ¿no? Sí, claro. Que a lo mejor ellos, yo qué sé, a lo mejor hacen canción de autor seria, ¿no? Pero fíjate, se está descojonando aquí. No, nosotros no... Porque viven sí. en la ignorancia, es que no lo saben, no lo saben. No, no, no, no, no, no, no, no, nosotros siempre lo hemos hecho... No sabe ni qué decir. como No, es esto ha sido un divertimento, siempre ha sido un divertimento. Y además, ojalá que siga haciéndolo siempre. O sea, quiero decirte que tampoco hemos tenido una, una idea de de crear obra ni nada por el estilo, aunque supongo que detrás todo el mundo tiene ese, ese marco y tal, pero tampoco, o sea, no no siempre ha sido eh, vuelvo a lo del humor y lo de la alegría, esto de las cosas, o sea, siempre ha sido más como festivo, como algo mm. compartido y luego es, pues eso, es muy es muy mm. es muy alimenticio para el alma las mm. cosas de de No, no, en serio, no, no nunca nunca nos lo hemos tomado en serio ni espero que espero nunca habéis que Nunca he querido vivir de esto tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. O sea, no sé lo que hubiera pasado, si hubiera llegado una, bueno, nosotros estuvimos en casa, tengo que deciros que estuvimos en casa en, en, en la oficina de un de un manager eh, se llamaba Don Lucena, Lucena que era que había sido el manager Don, de Don Lucena, Don Lucena, Don. que era que era el manager de, de pues yo creo que fue el manager de Sabina, y desde luego Había acabado de grabar un disco con javier con javier ruibal muy potente el de pensión triana y tal y este con el que era manager de aute estuvimos en su casa en su oficina hablando de no el año que viene os ve nos vemos está matías eh, de testigo eh, de todo lo que digo que se puede contrastar ¿no? eh, eh, os vemos en latinoamérica llenando estadios y tal y cual y nunca nos salimos salimos de la De la, de la oficina, y Matías y yo nos miramos y dijimos... Venga, coño. Venga, coño. <risa> ¿Sabes lo que te digo? O sea, que nunca... No lo creíste, ¿no? Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Hay una cosa que, que también antes un poco mencionabas como algunos cantautores un poco mayores que vosotros, ¿no? Eh, os habían influido, ¿no? Y, y yo quiero saber un poco si creéis que hay una continuidad en el... Se lo pregunto a los dos, ¿no? También a Diego, ¿no? Sería si una continuidad en el fenómeno de los cantautores. Es decir, si esto esto va a tener fecha de caducidad o, o es algo que va a durar para siempre, ¿no? Los dos cantautores, ¿no? Hombre, todo evoluciona, ¿no? Siempre. De generación en generación todo evoluciona. Eh, eh, pues no, no sé qué decirte. O sea, yo yo escucho ahora... Eh, cantautores pues de 18, 19, 20 años y suenan a otra cosa, completamente diferente, ¿no? Pero porque el mundo que perciben también es diferente uh -huh. y el mundo que nosotros percibimos y el que percibisteis vosotros también era diferente, ¿no? Y eso te influye a la hora de, de, de tu vomitar lo tuyo, ¿no? Y, y, y los cantautores que crezcan en esta época, pues bueno, darán una identidad a una nueva, a un nuevo concepto de canción de autor y... Bueno, estoy escuchando a un chaval en una bueno es una cosa online que, que estamos haciendo ¿no? eh, eh, sí como joven ¿no? unos 20 años o por ahí y que se había trasladado a madrid y no es el primer caso que oigo para triunfar mm. para tener una carrera mm. como cantautor no es, es no sé quizá una mala política económica no o sé sea, cómo fundar tu, tu vida en una carrera como cantautor no sé Pues, pues, también, también no sé, un poco volviendo a lo que hablamos antes, ¿no? No os ganáis la vida con esto. Y eso, no. yo creo que eso, casi al final, termina siendo algo positivo, ¿no? Bueno, sin duda, porque si, si hubiéramos, no sé, si viviéramos... No, no lo sé, porque todo esto también, ser tan categórico, nunca se sabe. Claro. Habrá gente que que, oye, que haya vivido, que viva muy bien con esto y que, oye, que lo haya O sea, yo admiro de verdad, ¿eh? eh pues a, a Serrat, por ejemplo. O sea, sí. le, de verdad, además. O sea, creo que tiene... O sea, que es una, una carrera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por, mm. O sea, digamos, una trayectoria eh, muy rica y tal, y que lo ha hecho con mucha dignidad y tal. Uh -huh. Un planteamiento de venir a triunfar es un absurdo y tal. O sea, también te puedo decir que mira, con 57 años, o sea, Matías y yo hemos triunfado, no nos conocen ni Blas. Eh, o sea, no no somos... Eh, no nos conoce nadie, claro, claro. muy poco. Nos claro. conoce Diego claro. y su chica y, y tal, que... ¿sabes? <risa> <risa> pero, pero quiero decir... Eh, Pero, pero, fíjate, eh, seguimos haciendo esto, seguimos haciéndolo con ilusión, nos gusta cantar y tal. Si hay una evolución a tu pregunta original, ¿vale? Yo creo, mira, yo tengo en casa el, un libro de Bob Dylan, ¿no? Y le, te, le dieron el Nobel hace unos años y tal. Eh, lo de Bob Dylan proviene de algo y proviene de antes, de otra gente que se dedicaba a hacer cosas y tal. lo que ¿Con qué herramientas y con qué instrumentos o, o de qué fórmulas van a poder hacer los futuros creadores de este artefacto, por emplear otra vez el término este que te ha gustado de tal? Pues yo estoy seguro que sí, hombre, que esto sigue, seguirá porque la gente tendrá... Estoy seguro que lo que me inquieta a mí no es lo mismo ya que le inquieta a los chavales que vienen de otro sitio aquí a Madrid a triunfar. Estoy estoy seguro que no, pero seguro que bueno esa voluntad de el, el creador tiene suerte, ¿no? porque tiene la vanidad suficiente como para ponerse a dejar constancia. ¿no? Sí que sí he tenido la impresión en los últimos años de que hay un, un resurgimiento ¿no? de la canción de autor. Que hay micros abiertos de, de cantautores, por ejemplo, ¿no? En, en la ciudad de Madrid, por ejemplo. Eh, que yo creo que quizá en la época en la que vosotros empezasteis esto, ¿no? No, no. Claro que, que había cantautores, pero no ha pasado no, como más. En la más. época... En la época... Fíjate, voy a romper una lanza por Rafael Amor, que es, fue mm. un, un, un cantautor... Es un cantautor porque está presente, ¿no? Eh, mira, tiene un, un, su hijo, sí, Salvador, Salvador, canta canta maravillosamente sí. y lo hace fenomenal, además sí. tiene muchísimo talento. Mira, recuerdo, nosotros cuando éramos cuando estábamos arrancando, existían unos sitios, unos garitos que se llamaban las peñas. Eh, a lo mejor tú te acuerdas, aunque eres un poco más pequeño que yo, tú te, te, te puedes acordar. La Peña 1 y la Peña 2 y no había manera de cantar, tenías que o ibas con Poncho O y, y con acento de que eras argentino no sé qué. o no, no había sitio para currar, ¿vale? No había sitio en Madrid. para La toldería también estaban ellos ahí en, en el viaducto, pegados al viaducto. Eh, era muy difícil entrar allí. tal Rafael Amor fue el que nos dio eh, oportunidad ¿no? de poder hacerlo. Eran otros colegios cantautores los que te daban paso y te invitaban a poder tocar en las cosas efectivamente en madrid ha habido gracias a gente también a cantautores como oye tanto en andrés sudón que ha hecho un ejercicio de mm. todo el marco este de los que lo ha hecho muy bien que tiene mucho también mucho talento andrés y, mm. y, y fomentaba lo de los micros abiertos y tal y luego mm. los garitos los, los sitios daban oportunidades a los a la gente ¿no? que venía y tal Yo creo que siempre siempre hay brotes verdes ¿no? de todo este tipo de cosas. Ha sido dos años, este año muy complicado, ¿eh? ha sido muy muy difícil, ¿eh? este año pandémico para todos. Pero fíjate, con la tecnología la gente se construía su historia y se contaban las cosas y luego las nuevas tecnologías te dan una opción mundial vale de poder abrir la ventana. Eso no lo teníamos nosotros cuando teníamos que ir a pedirle permiso con el poncho a, a, al gordo, a Rafael Amor, para decir oye, macho, déjame tocar, que es que yo hago canciones y tal, y no sé qué, ¿sabes lo que te digo? Pero no tenía más encanto aquello. Bueno, cada... Es que una que, retransmisión cada, fría por Instagram. Es que, que hacen... fíjate, yo eh, también estoy perdiendo el, el glamour por el pasado. El pasado... Te, tenía el, el, su encanto o no o sea tenía sus cosas no, no te creas yeah. no, yo, yo creo que la gente desde su habitación ahora tiene una posibilidad maravillosa no sé si es una fórmula muy pueril de mm. hablar de ventanas pero ahora tiene ventanas mm. tiene posibilidades que nosotros no teníamos joder está, y está fenomenal que así sea mm. Mm -hmm. claro yo creo que también tiene super superversión eso no claro es que ahora como estamos todos en internet nos puede conocer todo el mundo mm pero a lo mejor casi es el momento en que más movimiento de mainstream hay, ¿no? O sea, donde más difícil es que lo pequeño asome, ¿no? Claro, por eso te digo que es un poco pueril a lo mejor pensar esto, porque lo del algoritmo de Spotify y tal y cual de que... No, porque es que me proponen canciones y no sé qué de tal y cual, y se pone, vete tú a saber tú cuál es el algoritmo de que te propongan canciones. Después de que escuchas una canción de Rodrigo García, te colocan una de Pancho Céspedes. No sé yo, no sé <risa> yo. ¿Sabes? O sea, que... <risa> Tengo aquí eh, una frase que la he cogido de por ahí, ¿no? Que, por cierto, aquí menciona a Foucault también, ¿no? Y dice <risa> ¡Sospecha ya, entonces! <risa> dice, las canciones de Luis Felipe llevan su esencia en lo que va cantando. Rezuman belleza, sencillez, artesanía y oficio. No envuelven ni enamoran en la primera cita, requieren su tiempo, su propia cadencia. Y dice también que Matías Ábalos es el, el alter ego de Luis Felipe o viceversa, no como que Matías dice más abrupto, más escultor, en tanto que forja las palabras hasta retorcer imágenes y metáforas, un poco lo que estabas diciendo, no pero no sé si te sientes identificado con esto de sencillez, belleza, artesanía. No, pues probablemente serán amigos o amigas eh, a las que les debemos alguna existe, caña. Luis Feixiste, vive o sea, la ignorancia. No, no, no. No, no, no, no, no lo creo Pero verdaderamente. Esto, esto, discúlpame, Diego, esto es para ti. ¿eh? o sea Esta humildad que tú le ves a él, a pesar de que tú le tienes admiración, es la misma que yo te veo a ti y que yo te tengo mucha admiración, para que entiendas. ¿eh? vale Buena forma de verlo. No sé si... pero ahora ahora seguro que es... no, lo que pasa es que él, él sabes qué pasa Luis Fe no escucha sus discos él los graba, los deja grabados, pero yo creo que no los escucha porque no. él, él tiene una serie de cosas que, que claro, por eso decía yo antes que él, él aporta y Matías aporta y, no, y nunca, no lo saben lo que aportan ¿no? No, no. un verso un verso que tiene Luis Fe en, de su disco, lo que le da en no oscura eh, y, no, y, no, y no me acuerdo de mí, no veo a mi madre calentándome la camiseta O sea, esa sensibilidad para decir eso. ¿Quién no se acuerda de su madre escuchando eso? no Eso es trascender. Y eso es unir. Es, y es, no lo ve. Es bonito lo que dices. <risas> o sea, yo, yo creo que no con esto de que aportan y tal, yo siempre pienso que nunca sabremos realmente lo que aportamos. ¿no? O sea, nunca sabes el alcance que vas a tener en los demás. Que a lo mejor sí. es nulo o a lo mejor alguien has cambiado la vida con una frase que has dicho, como acabas mm. de, de mencionar. O, o, no, o no, a lo mejor es todo más, más sencillo y más... Yeah. Y más pedestre, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar que, porque si no, no hacemos nada, ¿eh? también te lo digo, si, mm. si no pensases que, por ejemplo, haciendo este programa, ¿no?, le vamos a, a alegrar la tarde a alguien, cuanto menos, ¿no?, mm. pues a lo mejor no lo haríamos, no sé. Mm. Oye, eh, ronda Ronda Napolitana, ¿no?, que es la siguiente canción que has pensado que pongamos, ¿no? sí, te, te lo he dicho no, eh, no he querido poner otra de Matías que, que, que, que, que, hubiera, tienes, venido, es, que hubiera venido, claro que hubiera <risa> sí, que hubiera venido, tiene un temazo en, en este en este disco que se llama Paraíso, que es maravilloso, pero ¿por qué he puesto la ronda? ¿por qué te he pedido que pusieras la ronda napolitana? nosotros también, a nosotros no nos gusta la música popular, pero la música popular no solamente la música popular que, que no viene gusta la que nos gusta, de... nos gusta mucho perdona, que nos gusta mucho, es que me tengo que acercar al micro, y como me has dicho, y Soy un paquete, joder. Y, y, eh, la música popular no solamente es la música popular de los bares y de los cantautores o de como lo queramos llamar. no eh, Por ejemplo, esto es una inspiración zarzuelera. Eh, esta canción mm, viene de nuestra influencia por la zarzuela, que fue una música muy popular entre la gente y que ha tenido un recorrido muy malo y que está muy, muy como te diría yo, sí. como mal mal querido. no sí, eh, sí, sí, sí, sí. Y a mí, sin embargo, la zarzuela me parece maravillosa. Entonces, esta es nuestra pequeña, la reivindicación de Matías y la mía del mundo de la zarzuela. Se llama Ronda Napolitana uh -huh. porque es eh, la ronda, os acordáis de la ronda del Firulí, ¿no? sí, sí. De, tal Pues es eh, proviene de ahí, es un sí, tema zarzuelero. Pues, ahora, lo, ahora lo vamos a poner, pero me, me, me llama la atención lo que comentas, ¿no? Y estaba pensando que cada uno le influye lo que puede, ¿no? O sea, que, claro, pues, claro. La lazazola, aquí al amigo la han influido los Beatles, y me estaba acordando de que un tipo como como Javier Álvarez, que a mí me parece un gran cantautor, eh, le ha influido Michael Jackson, ¿no? O sea, mm, claro, claro cada uno le influye lo que, mm. lo que puede, ¿no? Claro, ¿Sabes? claro. Y bueno, vamos a escuchar entonces esta ronda napolitana. tres Debajo de tu ventana mi napolitana canción y así verte en el balcón de una dos y tres y la luna cubra tu espalda con paños de holanda y un acordeor ves la Tuz labios de mandarina y un aire de mandolina le lleven tu corazón mi admiración tu bizarría de una, dos y tres te romperé Y que nos saquen cantares a tus ventanales y al anochecer me cantaría trepar con galantería tus manos de seda fina me entreguen el camisón mi rendición te rendiria de una, dos y tres te rondaré te rondaré de una, dos y tres te rondaré Pues recordamos que esto es Olvida tu equipaje, que estamos en Radio Utopía en el 107.3, manteniendo como siempre la, en la FM, ¿no?, la emisión, siempre y también a través de www.radiotopia.es y también, hombre, que este programa luego lo subimos en iVoox e y en archive.org, ¿no?, y que estamos con Diego Harris, cantautor, y que estamos con Luis Felipe Barrio, ¿no?, también cantautor, ¿no?, o músico, poeta, porque también has comentado que tienes libros, ¿no?, Sí, pero, fíjate Sí, pero de, poco de lo, que, de lo que más orgulloso me siento Es de Es de lo de Fíjate, ni siquiera lo grabado, ¿eh? O sea, lo, lo que más orgulloso me siento Es lo de haber estado en movimiento eh, Con Matías eh, Haciendo conciertos Y haciendo como un rapsoda Y cantando canciones No solamente nuestras Sino también de los demás De Humet o de Hilario, que es la canción que te he pedido que para cerrar nos coloques, ¿no? Porque porque es lo que tú hablabas de la tradición de la continuidad de las cosas. Pues yo creo que tiene que ver un poco con esto, es decir, yo yo lo que he hecho ha sido gracias a, a pues a la obra de de Umet o de Serrat o de Silvio o de o de Brassans o de y también de Hilario Camacho, que, que o sea, gente que hemos conocido, que han estado con nosotros tocando y cantando y que tal y que bueno, pues que es una manera de, de continuar este oficio que mola, ¿no? Lo de no, además que le reivindicáis continuamente. ¿eh? Sí, digo... Eso es muy bonito porque sembráis, sembráis, la gente también conoce y está está muy bien. Los sí. los chavales jóvenes estos que quieren triunfar, ¿no? Eh, que dices, ¿no? Y que vienen a vernos como hemos hecho oye, los, con, demás, con con los, los, los demás, demás respeto, ¿eh? con Además todo el respeto, con todo el respeto. Sí, sí, cuando nosotros decimos pues mira, vamos a cantar una canción de Jan Bautista Mete. Probablemente habrá muchos que ni siquiera se acuerden, no sepan quién es, porque por generación no no tal, no lo han pillado o tal. Pues con Hilario lo mismo, ¿no? Y, mm. y bueno, oye, es nuestra manera de Darío tuvo O sea, en el mundo que no era de los cantautores, sino en el mundo del pop, del rock, ¿no? En el que yo sí que conocí algo cuando cuando yo era más joven, ¿no? Eh, y lo claro que más era conocido, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Humed, no. Mm. O sea, claro, Hilario tenía además un marco muy alternativo en el buen sentido o sea, no era el típico cantante que cantaba fenomenal ¿eh? uh -huh. eh, pero no era el mismo sino que era un tipo que iba a la vanguardia y que se atrevía a hacer cosas muy originales el disco este de la estrella de la en concreto por ejemplo me parece una preciosidad o esta canción que te he pedido que nosotros hemos grabado de tal de, de los cuatroros me parecen uh -huh. un bueno me parece maravilloso o sea que y hay algo que poca gente conoce él hizo la sintonía la sintonía de David el elgnomo Uh -huh. Ah, yo solo no lo sabía sí, sí, sí. Un dato, sí, sí. un dato Un datazo Oye, una cosa que pasa con los cantautores Os lo pregunto a los dos, ¿no? Eh, es que en general están connotados Ideológicamente como de izquierda En general eh, Y además están Se espera de un cantautor que tenga una especie De compromiso social o algo así, ¿no? ¿Vosotros esto cómo lo veis? Yo no sé si en esta época Sigue siendo así, ¿tú cómo lo percibes? No lo sé Pff <risa> vaya es una buena pregunta pero yo creo que sí en, en la vitola del cantautor eh, alrededor de su puro de su puridad eh, <risa> eh, había que había que posicionarse políticamente y tal y cual aunque yo conozco me consta que no recuerdo el mismo el nombre. Que hubo algún cantautor de derecha y hizo una canción sobre Gibraltar español. O sea, que hay, también hay de todo, ¿eh? O sea, que no, no no te pienses... Pero es verdad lo que tú dices. Siempre se... Pero no no todos. Yo creo que... No sé. Yo no, no lo sé. Lo que sí tenían era un... Vosotros un... de derechas no sois. No, no. Yo soy eh, públicamente de izquierda, si lo digo, sin rubor y comprometidamente izquierda de izquierdas. Pero no lo no lo tengo metido como dentro del rollo de ser, de ser cantante, o sea, que lo del cantante lo mm. tengo como de otra Tocáis temas sociales en vuestros Sí, pero tampoco es el, el tema Harris nuestro... poco algo algo sí, ¿no? Alguna cosa así. Pero como... poco, no no es algo que Estos yo. Tus últimos canciones que trajiste aquí últimamente sí, no si ¿Sí sí sí tenían alguna alguna connotación, no digo de ideología, pero sí de lo social, ¿no? Sí, sí, sí, los sí. Los niños tuyos, ¿no? O sea, los, sí, ejemplo, sí. O sea, Sí, la canción esta del escondite inglés, ¿no? Exacto, ¿Te refieres? exacto, sí. Así. Sí, bueno, es, es, es describir el mundo que a uno le rodea, ¿no? y es un compromiso con, la, con sí, la realidad, con la sociedad. ¿no? Dejar ¿también? tu testimonio, ¿no? Y que, yo creo que a nivel reivindicativo, hoy en día, eh, mucho más un los raperos. El, el rap sí que es un género reivindicativo... Sí, bueno, cier Potente, cier cierto rap, desde C luego. Cierto ¿no? rap, pero comparado con la canción de autor hoy en día yo creo que el rap le sobrepasa, ¿eh? Sí, lo que pasa sí, es que sí. es verdad que hubo un momento en que lo de ser autor y ser ca canción protesta, se llamaba, sí. ¿no?, el mm. término y tal. Era un poco un leñazo, ¿no? O sea, mm. era una especie de disparo al pie, ¿no?, mm. y bastante aburrido y tal. Mm. Muy de misa del Segundo Concilio posterior y tal. Pero... <risa> pero No, yo creo que ahora no es no es el... Aunque luego, como ciudadanos, tengamos nuestra nuestra marca, ¿no? Nuestra mm, posición, claro. ¿no? Mm. Uh -huh. mm. Iba a preguntaros... Y, o sea, el tema que salió antes de lo de triunfar o no de triunfar. Dos, y me ha, me ha gustado lo que tú has dicho, ¿no? Luis Felipe has dicho, yo he triunfado, ¿no? Porque he hecho conciertos, he hecho lo que he querido, ¿no? O sea, me ha gustado lo que he hecho y tal, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que esta tarde aquí en Radiotopía habéis triunfado, ¿no? O sea, las redes arden. El, el algoritmo de lo que viene tu imagen pal, palmas. <risa> que es no. el éxito de todas maneras, ¿no? Claro, claro. Eso, que, claro, eso, eso es para otro programa. Cuando venga Mati, hablamos Eso es, tu, hablamos es muy importante yo. esto. Eso es vital. Porque a lo mejor tú eres muy conocido y eres un desgraciado, ¿no? O sea, hay que marca la diferencia en la vida de una persona, ¿no? El, el llenar un estadio, o por ejemplo, hacer amigos a través de la música, ¿no? Por ejemplo, por decir pues algo, es, ¿no? Escribís canciones o hacéis canciones o hacís conciertos mmm, con el objetivo oculto o secundario o de último término tal de que se os quiera o no. Joder. Buah, sí, ya, eso, esto es eso esto ya no es los canta, esto es... No, problema. pero eso es, eso es, eso es muy... Sí, sí, lo he oído unas cuantas veces. Hay gente que ha considerado que uno escribía o hacía estas cosas para que nos quieran. Yo creo que sí, un poco sí, ¿no? O sea, yo creo que sí. O sea, un poco sí, un poco... Tú dejas tu impronta, si no, no te atreves a escribir, porque si no, o sea, tendrías la humildad... Eh, suficiente como para no tirar. Mira, le recuerdo a Elliot. Tú serás también lector de Elliot, sin duda. ¿no? Y, y Sí, aunque bueno, no soy avante de Elliot. ¿eh? Bueno, yo yo un poco. O sea, no no tampoco es que sea un hooligan de Elliot, pero le reconozco un tal... Sin embargo, él vivía de cosas de contabilidad y tal y cual, pero tenía un talento maravilloso. ¿Por qué escribió los cuatro cuartetos? Pues está claro que tenía que ver con... Una necesidad probablemente de algún tipo de, de expresión, ¿no? Y esa expresión lo haces, lo escribes, cuando te, te pones a escribir, lo haces siempre es por algo. tal mm. Eh, mm. luego Yo creo que hay un primer motor, ¿no? Hablando sí. de filosofía. Sí, ¿No? hay un primer, hay el motor inmóvil ese el que decía... Inmóvil, el, Santo el, el, Tomás, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> Aristóteles era el que decía... No, no era eh, santo Tomás, ¿no? Cuando las pruebas de la asistencia de Dios, ¿no? Eh, sí, era santo Tomás el de las pruebas de la asistencia de Dios, pero en la concepción de la imagen del motor inmóvil es aristotélica, pero pero en cualquier caso, ¿lo ves que como soy un pedante? No, menos <risa> mal que Matías la próxima vez me rescatará. Eh, no, dirás que tampoco vienes... Es que, es que, es que, es que, <risa> escucha, lo de... lo de eh, Había los poderosos... Eh, No, no quieren que se escriban las cosas que se dicen porque pierden la esencia o sea, los nuevamente los primeros filósofos los iniciales no les gustaban que escribieran porque se perdía o sea, hay cosas que son esotéricas de que nos que son mistéricas que no tal lo, eh, porque no querían que se perdiera la esencia lo de escribir tiene un marco de desvelo ¿Eh? importante no. y, y entiendo perfectamente la gente que no quiere desvelarse o sea y, y además lo respeto mucho pero no. ¿no? Pues nos estamos yendo eh, <risa> nos, sí y nos vamos a ir con los cuatro luceros, ¿no? Sí, sí, de hilario, hilario. Quiero agradecer a ti digo que has traído a este amigo, ¿no? Hombre, a estos amigos que aunque Matías no haya venido físicamente está aquí necesario. entre nosotros, ¿no? Sí, sí, Mate y levantamos un abrazo mira, de manda un, aquí, un WhatsApp y tiene todavía está con su gatina ahí pasándolo mal uh -huh. el pobre. Tal, bueno, le obligaremos a que escuche este el audio íntegro de este programa. Muy bien. <risa> Y a ti Luis Felipe, muchas gracias. Oye, un abrazo y para fui, lo un que, gusto, de verdad para lo, que, que que, y para lo que necesites. si quieres que reventemos alguna entrevista de estas que haces nos puedes traer aquí vamos pues a vamos a escuchar estos esto, esta es una canción de hidro Camacho cantada por vosotros no sí. eh, en este en este libro que, que es un libro no hemos libro ningún poema al final podríamos haber leído algo pero bueno lo dejamos lo dejamos ¿La gente que quiera saber de vosotros eh, se mete en esta página o, o ¿cómo hace? Pues que, te, que tenga suerte porque Matías es el que lleva la página web. <risa> no lo sé. YouTube está abarrotado de actuaciones de ellos y ahí se les conoce. ¿Y alguna sí. posibilidad de próximamente algún concierto que pueda ser? Pues hacer. Eh, mira, te, esto de este año ha sido tan tremendo que todavía estamos en viendo a ver cómo nos podemos reinventar porque mm. ahora ahí las, mm. los bares ahora tienen que volver a actualizarse las cosas y a ver qué pasa. Espero que este año volvamos eh. vas a decir algo, te mentiría si te dejé <risa> <risa> bueno amigos gracias hasta a pronto gracias, y hermano, salud vas a escuchar mira cómo vienen los cuatro luceros por la niña de los ojos negros Ay que ya se van los cuatro luceros